A partir de este anuncio, eh, aparentemente, y ahora vamos a tratar de confirmarlo con el rector de la universidad que está en contacto con nosotros. Oscar, buen día. Pablo y Valentina te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, Valentina. Eh, buen día. Oscar, eh, hacemos referencia al anuncio que hizo el gobernador Sergio Siloto ayer en el discurso de que están garantizados los fondos para la continuidad de la licenciatura en enfermería todos los años en la ULPAM. Sí, eh, porque la última vez que se había abierto enfermería... El problema es que se había abierto en la gestión anterior, pero con un programa que vencía en el 2020, con lo cual bueno ya del año pasado y principio de este estábamos haciendo la, las gestiones, más todavía en estos años donde sabemos lo que implica la salud, lo que implica una carrera que es estrategia estratégica para para la universidad y para la provincia. Así que, bueno, veníamos yo ya hablando con el secretario de Política Universitaria, lo habíamos hablado con el señor gobernador cuando tuvimos una reunión ahora en, en enero, y justamente conversamos que cuando viniera el ministro Trota, que, que vino con el secretario de Política Universitaria, le trasladáramos esta, esta necesidad, eh, porque la verdad que con el presupuesto que la Tenemos un muy buen presupuesto para el 2021, pero no nos no permitía la carrera de enfermería. Así que en la semana pasada nos, nos trasladó el secretario de política que, que sí que era factible financiar la carrera de enfermería. Así que bueno, se lo comenté al señor gobernador y ayer él, él justamente... Porque bueno, en esa reunión también la él, él había solicitado al ministro Trota que nos acompañara a la universidad en este sentido, así que, bueno, la, la grata noticia se trasladó ayer en, dentro de los anuncios de, del gobernador que está, bueno, enmarcado a que eh, también yo le comenté que estamos trabajando y presentamos en el Consejo Superior hacer un departamento de ciencia de la salud donde estén ahí la carrera y que sea, digamos, un departamento aislado de, de o sea, un O parte de la facultad veterinaria, parte de la facultad de ciencias exactas naturales y de, y de rectorado, y que ese sea el ámbito inclusive de futuras carreras de, de ciencia de la salud. ¿no? Oscar, este anuncio eh, que se conoció ayer, ¿significará que m, la licenciatura arranque en este cuatrimestre o ya no hay plazo y, y arrancará en el segundo? Eh, esperemos que sí. Lo que necesitamos sí o sí es el contrato programa firmado seguramente no bueno no va a comenzar con las clases normales y tendrá que, que ser más adelante y si no se llega eh, bueno comenzará en segundo cuatrimestre esto es lo que hemos hablado con la decana de exactas este, ha habido muchísimas consultas ah. pasa que bueno teníamos que ser responsables en que no poder abrir la inscripción de primer año si, si no teníamos asegurada la, la financiación Así que estamos haciendo todas las retrativas trat para empezar a la inscripción y, y el comienzo ahora en primer año, y Ajá. pensando también en el futuro que esto no solamente se dé en Santa Rosa, sino que se, se pueda dar inclusive en General Pico, no más adelante. Ah, está bien. Eh, ¿qué, qué, eh, a ver, ¿qué característica va a tener este Departamento de Ciencias de la Salud? Eh, eh, a ver, explícanos qué significa para la ULPA. Eh, Para el proyecto que le damos justamente desde el rectorado el otro, la primera reunión de superior de, de este año es eh, digamos, un departamento de interfacultades que así está previsto en el estatuto de tal manera que quizás en el futuro con los años y con la posibilidad que haya fondo y la estructura quizás sea el futuro, la futura facultad de ciencia de la salud ¿no? pero hoy por hoy es en algunos lados Cuando comienza comienzan como escuela de, de la ciencia de la salud, con bueno, esas figuras no la tenemos, pero es una figura que le daría una cierta independencia y manejo a la, a, digamos, a toda la estructura y, y todo lo que corresponde a, a, a las distintas no solo enfermerías sino distintas posgrados que se podía realizar o actividades de, de salud de, de, desde nuestra universidad. Así que, bueno, sería un área específica para poder trabajar fuera de las seis facultades normales que tenemos en la universidad. ¿no? Mm, bueno, un paso importantísimo para la ULPAN, entonces. Sí, y a eso, digamos, creo que, es, que estamos dando un paso que se irá consolidando con los años, mm. pero primero consolidar una carrera que... que digamos, como creo que comentabas al principio, se iba abriendo por cortes, sí. luego se abrió hace unos años, pero la financiación que se habían conseguido duraba hasta el 2020, era una, una, una financiación parcial en ese sentido, así que tener una financiación que nos permita ya asegurarla como carrera, eh, como carrera de cinco años de la licenciatura, y, y con eso fianzar todo un proyecto de pensar este departamento, esta futura facultad, por decirlo así, para, periodísticamente, digamos, pero internamente es un departamento de ciencias de la salud, una futura facultad de ciencias de la salud que nos permita desde la Universidad Nacional de La Pampa pensar en un área que nunca habíamos tenido en estos 60 años, ¿no? Me recuerda un poco al trayecto que se hizo también con el Departamento de Comunicación, ¿no? que cuando inició la carrera también se, se trabajó mucho para que se formalizara ese espacio y así también fue ganando terreno. Por otro lado, aprovecho a preguntarte, eh, en esta semana inician las clases presenciales en la ULPAM, son para eh, las prácticas que habían quedado sin poder realizarse el año pasado, ¿esto es así? Sí, bueno... Dentro de las cosas que, que ten, trabajamos desde enero, eh, era, ya conseguimos la autorización de Nación y de Provincia, así que eh, el lunes, tanto acá en Exactas como en Pico Veterinarias, se comenzaron con aquellas cátedras que le había quedado práctica del 2020, y bueno, ayer justamente a la mañana recorrimos con el decano de Veterinarias, estuvimos en el aula donde se dicta Anatomía, 20 chicos separados en burbujas, como se llama ahora técnicamente 10 y 10, separado digamos el aula, con todos los protocolos de, de seguridad así que bueno la verdad que en un momento le decía al decano la, la, la emoción después del 16 de marzo del 2020, que tuvimos que suspender la presencialidad, ayer primero de marzo, ver de nuevo a ASILO y los estudiantes universitarios en digamos, las instalaciones de la universidad, eh, era un, un pasito más a que podamos regresar a, a lo que veníamos antes. Así que bueno, como decías, es así, empezamos ayer en dos facultades y van a seguir después agronomía e ingeniería, que son más o menos de unas 15 o 20 cátedras por facultad que, que habían quedado temas de laboratorio o de campo que restaban hacer. Luego iremos viendo cómo avanzamos, cómo va avanzando la nueva realidad, como dijo ayer el gobernador, en vez de la nueva normalidad, y, y ver que, bueno, con la vacunación... Oscar, eso con la vacunación, contanos. Eh, están pidiendo que la docencia universitaria se registre en Vacunate La Pampa. Sí, eh, esto es porque, si lo hablamos con Joan el día viernes... Eh, Justamente eh, para toda, porque el, la semana pasada salió de Nación un aplicativo y bueno, en realidad lo que nos informan del gobierno provincial es que eh, tenemos que, que escribirnos en Vacunate la Pampa porque ahí donde va a estar en el registro. Recordemos que toda la vacunación la manejan las jurisdicciones, o sea, las provincias, más allá de las decisiones de política de salud nacional. Claro. Así que eh, la política nacional es... Bueno, como todos sabemos, primero se están vacunando eh, todo el personal de salud y después seguirá con educación. Y dentro de educación, el planteo estratégico es primero aquellas docentes y no docentes que tienen que ver con educación inicial y primaria como estratégico. Y después seguiremos en la segunda etapa, universitario y, y secundario, Y ahí en ese sentido, estuvimos hablando con el ministro de Salud, que, para que, por, que por favor no nos quedamos en, en el nacional, porque ellos no van a tener información. En ese sentido, es como recién comentabas, el vacuna la paz. Claro, está bien. Eh, bien, Oscar, no sé si quedó algo que nos quieras eh, comentar, decir. Si no, gracias, como siempre, con estos minutos. Eh, no, no, yo creo que, digamos, esto que, que planteaban ustedes dos, de que, que como tema es, bueno, quizá estamos viendo nacer de a poquitito lo que será un área, la séptima área importante de nuestra universidad, pues ya en una carrera estable como enfermería e ir creando otras carreras de, de ciencia de la salud, que eso hablamos con el gobernador y eso también lo transmitió ayer, mm. eh, que podamos ir incorporando en, esa en ese departamento como Llama ahora mm. y que lo podamos ir transmitiendo también o ir trabajando no solo en Santa Rosa sino eh, en General Pico o en, en alguna localidad que, que podamos hacerlo. Bien, Oscar, muchas gracias de vuelta. No, pues, Buen, día. Que... Buen día. Bien, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, pasaba por la mañana cremesera. Ya sabés cómo viene la mano: barbijo, alcohol en gel y cuidados